En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 30 de junio. ...y por delante tenemos un día agradable... ...no alcanzaremos los 30 grados de máxima... ...nos quedaremos en torno a los 29... ...hoy cerramos el mes de junio... ...con la última jornada del debate... ...sobre el estado del municipio... ...tras haber escuchado ayer... ...a los agentes sociales y económicos de la ciudad... ...participar en esta maratoniana sesión plenaria... ...y sobre todo al alcalde... ...responder a los ciudadanos... ...y a anunciar lo próximo, lo que llega... ...hoy le toca el turno a los grupos políticos... ...que criticarán sin duda al equipo de gobierno... ...tras haber escuchado ayer una queja generalizada... ...la falta de aparcamientos en Elche... ...la necesidad de mejorar el Cercanías... ...y las conexiones con Alicante o aumentar... ...las inversiones en las pedanías y defender mejor el agua... ...a grosso modo fueron las principales reivindicaciones... ...pero hay más asuntos polémicos... ...que alargarán el debate político de hoy... ...como la decisión del Gobierno de dejar el mercado provisional donde está... ...en zona ajardinada... ...las declaraciones del Ministro de Cultura... ...rechazando la cesión de la Dama... ...el cruce de acusaciones entre la Diputación y el Gobierno Municipal... ...sobre quién está lastrando más la construcción del Palacio de Congresos... ...pues son algunos de los temas que saldrán hoy en el Pleno... ...y que nos ha dejado este mes de junio... ...en el que también conocimos que las fiestas de agosto... ...durará más este año... ...que la mascletà ...cambia de ubicación... ...y que las hogueras... ...en las playas de Elche... ...durante la noche mágica de San Juan... ...se han acabado... ...al menos... ...si continúan gobernando los mismos... ...y hoy... ...30 de junio... ...pues lo más importante... ...es que se acercan... ...las vacaciones... ...algunos... ...pues... ...ya las están disfrutando... ...otros... ...no pueden... ...trabajan... ...como nosotros... ...pero da igual... ...nosotros podemos acercar la playa, con la música que les ofrecemos siempre cuando comenzamos La Glorieta. Hey, hey, hey, hey. No, este verano yo no iré, contigo a la playa, contigo a la playa, no, este verano yo no iré, Al sol, al sol de la playa, al sol de la playa. Tú siempre conmoción. En toda la caña, en toda la calle, Por eso contigo no iré. Tú lo sabes, tú lo sabes, que por ti yo loco estoy. Todos saben, todos saben, lo mucho que sufro yo. Cuando estoy junto a ti. A, ti, a ti. No a la playa no iré. Eh, eh, eh, eh. Si sí, sí, ven que tú al agua vas. Al agua la toda, al agua Y si vuelves a tenderte al sol. Al sol en la playa, al sol en la playa. Todos van. ...pues contigo en la playa es el tema, el éxito veraniego de la década de los 60... ...del cantante Jorge Conti, que hemos escogido para iniciar nuestro programa... ...La Glorieta de este jueves 30 de junio, ¿y qué trae? Hoy, nuestro sumario en titulares, pues que en la primera jornada del debate sobre el estado del municipio, los diferentes representantes de la ciudadanía coincidieron en pedir más aparcamientos ante la supresión de plazas en barrios y en la zona centro. Por su parte, el alcalde anunció que este verano se va a firmar el convenio con el presidente del Consejo, Chimo Puch, para cobrar ya esa deuda histórica reconocida por la Generalitat Valenciana que tiene con el Che de 43 millones de euros. Y el sector de la hostelería se ha sumado a la reivindicación de algunos taxistas de aumentar la flota de vehículos porque aseguran que la merma de este servicio afecta. Indirectamente a los bares y restaurantes de la ciudad inciden en que se refuercen los taxis, sobre todo durante las noches de los fines de semana. También les vamos a contar que en la Universidad de Educación a Distancia de Elche, la UNED, abrirá el próximo curso un aula desplazada en Torrevieja y comenzará con dos nuevos grados, uno en Educación Infantil y otro de Ingeniería en Energías Sostenibles. El director del Centro de Elche, Francisco Escudero, asegura que con la apertura del aula de Torrevieja se suma a la de ELDA, la UNED amplía aún más su ámbito de influencia. ¿Y el Elche Club de Fútbol? Pues José Antonio González nos va a contar que ya está confirmado el primer partido amistoso de preparación de su pretemporada. Será el sábado 16 de julio contra el Newcastle Sub-23 en Algorfa. En cuanto a la campaña de abonos, ayer se presentó con una apuesta muy clara del club. Rebajar todos los precios lo hizo en torno al 10% con el objetivo de poder enganchar a los jóvenes. La Glorieta, con Rosmary Alonso. Pasan seis minutos de las siete de la mañana y hoy comienza la segunda y última jornada del debate sobre el estado del municipio. En la primera, el alcalde en su intervención aseguró que para este verano se firmará con el Gobierno valenciano ...el convenio para compensar la deuda histórica del Consejo, ...que trabajarán por dejar cerrado también el Sudoku envenenado... ...así calificó el proyecto del viejo Mercado Central... ...y la licitación la anunció de un palacio de artes escénicas para carrus ...en el solar de Highton, en fin... ...la intervención del alcalde, pues fue muy larga... ...hubo muchas, pero la primera nos la va a resumir nuestra compañera Marga García... Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. La primera jornada del debate sobre el estado del municipio, el alcalde desgranó los diez pilares de la acción de gobierno que han permitido, dijo, que Elche mejore y avance en estos años y que los ilicitanos vivan mejor que antes. Carlos González puso el acento en los proyectos de dinamización económica y del empleo, como la ampliación del parque empresarial o el futuro Palacio de Congresos, ...la mejora y modernización de servicios y equipamientos públicos... ...y la inversión en justicia social. También destacó la inversión en barrios con actuaciones en espacios públicos... ...el inicio del cuarto bloque de San Antón... o el proyecto presentado para la regeneración integral de Porfirio Pascual. También muy importante, las pedanías. Iba a ser la legislatura de las pedanías y así ha sido, dijo el alcalde... ...poniendo el foco en actuaciones educativas... ...la reforma de instalaciones deportivas... ...o el nuevo depósito en Arenales... ...sin olvidar proyectos vinculados a fondos europeos... ...la estrategia de la capitalidad verde europea... ...o la modernización de la administración... ...también destacó el impulso de la participación... ...y la transparencia... ...además enumeró los problemas crónicos resueltos... ...o en vías de solución... ...como el derribo del hotel de Arenales... ...la cesión de la residencia de Altavix a la UMH... ...o el Sudoku envenenado del Mercado Central... ...además aprovechó para hablar de proyectos que dijo son cruciales... ...para el futuro de Elche y tienen nombres y apellidos... ...por una parte la idea de concretar la consolidación del nuevo Mercado Central... ...en la avenida de la Comunidad Valenciana con la aprobación de un anteproyecto... ...y al mismo tiempo sacar a licitación la redacción del proyecto... ...del Mercado Gastronómico Cultural que supondrá además la rehabilitación del edificio, los baños árabes y el refugio. Pero también el alcalde destacó la idea de licitar la redacción del anteproyecto del que será el Palau de les Arts-Escéniques en la avenida de Novelda. Vamos a licitar la redacción del anteproyecto de aquello que dimos en llamar el segundo teatro de la ciudad, el teatro del siglo XXI de la ciudad, y que pensamos que se debe llamar Palau de les Arts Escéniques en la avenida de Novelda, Palacio de las Artes Escénicas de Elche en la avenida de Novelda. Un gran espacio cultural... ...del siglo XXI y para el siglo XXI, una infraestructura de ciudad para la cultura... ...y para impulsar el que es el objetivo de este equipo de gobierno, revitalizar Carrus darle vida a Carrus Anunció varias cosas más durante todas sus intervenciones para dar respuesta... ...a las quejas y necesidades que plantearon todos los que participaron... Los representantes, por ejemplo, de la ciudadanía, esas dos personas que se seleccionaron de forma aleatoria a través de un programa informático para participar en este debate a través del escaño 28, criticaron la falta de aparcamientos, algunos carriles bici, la falta de limpieza en diferentes zonas, que los nuevos contenedores de basura no lleven pedal de apertura, la necesidad de rehabilitar el viejo mercado central, mejorar las cercanías o reclamar el tram, Vamos a escuchar tanto a Lorena Roca como a Eva Marcos. Actualmente yo resido en la iglesia de, de San José y, y es un barrio que al estar organizado principalmente por edificios muy antiguos, lo que son los sótanos de los edificios, no consta de aparcamiento, a lo que hay que sumarle la presencia de la, de la universidad. Esto hace que eh, ...la tarea de buscar aparcamiento en la mayoría de parte del día... ...resulta muy tedioso y aunque bien han comentado... ...que se está fomentando esa creación de nuevos espacios de aparcamiento... ...esta zona, eh, una vez se instaló allí la, lo que es la universidad... Eh, ...el problema de aparcamiento a pesar de que presentamos la opción... ...de poder aparcar en lo que son los lindes de la ladera del río... ...es muy difícil. Personalmente estoy muy de acuerdo con fomentar la movilidad sostenible... ...y no contaminante y ponernos a la altura de otras ciudades... Pero debo decir que los nuevos carriles construidos o en construcción en vías muy transitadas y céntricas, como por ejemplo Juan Carlos I, Avenida Alicante o Pedro, Pedro Juan Perpiñán, despiertan bastante rechazo o incluso parecen peligrosos para los ciclistas, ya que los conductores no están muy acostumbrados a estos nuevos carriles por el centro de la calzada y además se, se producen más atascos. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con la construcción de parques y jardines, como bien he dicho anteriormente. Pues no solo los vecinos del barrio del Pla están cansados de buscar aparcamiento porque dicen que es una misión imposible, también lo dicen los alumnos de la Universidad del CEU y es que este año, como novedad en el debate, también se dio voz a las universidades. Así que vamos a escuchar al alumno Álvaro Bertrán, representante del CEU, y también a Kevin Zambrano, representante de la UMH, Hablando de sus reivindicaciones, también estuvo la representante de la UNED de Elche. Considero que no solo para los estudiantes que vienen, desde el, que vienen al centro a estudiar, sino que en general para todos, como ya han comentado otros compañeros, me gustaría que se estudiase la posibilidad de habilitar más zonas de parking, sobre todo por la zona de Reyes Católicos, ya que desde que nuestra universidad se instauró en esta zona, Carecemos de, de, de nuevas eh, plazas de aparcamiento y estacionamiento para otros vehículos. Pues se debe fomentar la investigación y la participación de, eh, de los estudiantes en las empresas de la propia ciudad, con incentivos económicos, eh, de trabajo, etcétera, con el fin último de que eh, todos los estudiantes pues, se inicien en la investigación y en ese campo para mejorar aún más la posición en los rankings que tiene la universidad. La representante empresarial Esther Guilaber reclamó mejorar las conexiones entre Ilche y Alicante y también las relaciones de los gobiernos provincial y local, unidad política, para poder llevar a cabo... ...pues eh, medidas que puedan incrementar la competitividad de la provincia. Escuchamos a Esther Guilaver, secretaria de la Confederación Empresarial Valenciana. La petición que la CEP hace solo aquí, en Elche, lo hacemos también en Alicante... ...y por extensión en toda la provincia, porque si no nos unimos... ...no podremos revertir una situación que hace que seamos la quinta provincia de España... ...en aportación al PIB y en población, pero que a la vez seamos la cuarta por la cola... ...en inversión pública estatal. Y la representante sindical de comisiones obreras, Carmen Palomar, volvió a recordar al equipo de gobierno que ya pidió el pasado año, en este mismo debate, un plan municipal de empleo. La concejalía, desde nuestro punto de vista, mermada y que no puede hacer frente al día a día y, y principalmente lo que gestiona son problemas subvenciona, subvencionados. Queremos avanzar en políticas de empleo. Propusimos en el anterior debate del Estado de la Ciudad un plan de empleo municipal. Que los servicios públicos municipales, junto con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación Labora, sean referentes para las personas en búsqueda de empleo. Y la representante de UGT, María Dolores Torres, valoró el impacto positivo de la reforma laboral y de los seres que ha tenido en el empleo. De no haber sido así, sin los ERTES, hoy tendríamos tres millones de parados más. Con toda seguridad, en España y concretamente en el CHE, con 21.577 parados a fecha de mayo de 2021, se sumarían unos 20.000 parados más, situándose en una cifra muy superior a la alcanzada en el año 2012, que fue de 36.744 parados en el CHE. Esto es, a grosso modo, un resumen de lo que ocurrió en la jornada matutina, pero eh, por la tarde-noche el debate continuó en el centro de congresos, con las juntas vecinales del CANDELS, con los representantes de todos los consejos municipales de participación. Hay casi una treintena, así que nos lo resume nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Eso es, el debate del estado del municipio continuó por la tarde con la demanda y las peticiones de los diferentes eh, sectores de la ciudad. Por ejemplo, desde Medio Ambiente pidieron la renaturalización del río Vinalopó o que cada barrio tenga zonas peatonales, como ocurre en el centro con la corredora. El Consejo de Deportes pidió modernizar todas las instalaciones de la ciudad y una piscina olímpica. El Consejo Escolar sombra en los patios, huertos y también más facilidad en el acceso al transporte escolar y limpieza. Limpieza también pidieron desde el Consejo de Comercio, así como más aparcamiento, y es que piden alternativas a los conductores para que sea más accesible acceder al comercio, dicen, de proximidad al pequeño comercio. El Consejo de Discapacidad pidió acabar con la burocracia y los papeleos y mejorar las instalaciones de allí donde prestan servicio las diferentes asociaciones y entidades. Y desde el Consejo de FP pidieron aumentar las ramas profesionales modernizar los institutos donde se está llevando a cabo la FP, la FP, como por ejemplo en la Torreta, o crear un complejo de FP para atraer a más estudiantes. El sector agrario volvió a pedir, a pedir como no puede ser de otra manera, garantizar los recursos hídricos y que Internet y la cobertura en el Camp dels llegue a cada uno de los rincones. Y desde cultura eh, denunciaron la decadencia de los festivales eh, como el Festival Medieval o el, el Carrer, que cada vez, pues dicen, tiene menos popularidad y pidieron una solución inmediata para el MACE, para el Museo de Arte Contemporáneo que lleva cerrado desde 2019. No podemos escuchar a todos, pero sí, por ejemplo, a Juan Romero, el excomerciante de Altavix y representante del Consejo de Desarrollo Comercial. Y esto es lo que dijo, que también en su barrio es imposible aparcar. Otra atención es la de mantenimiento y limpieza en las plazas y jardines, que todos sabemos que está en nuestras manos ser más cuidadosos con ellas, pero no siempre es así. Y la tercera y la que más nos apremia y la que más necesitamos es la de conseguir más aparcamientos en nuestro barrio. Ya sean parques de rotación, calles de zona azul, porque nuestros comercios reciben mucho cliente de las pedanías, de, de otros pueblos cercanos, ...y nos dicen todos los días... ...que es muy difícil de aparcar. Y el representante del Consejo Municipal de Cultura... ...Fernando Brufal volvió a recordar... ...a este equipo de gobierno... ...que el MACE y la Sala de Exposiciones de San Juan... ...siguen cerrados. 34 meses que han dado sobradamente... ...para la restauración de obras... ...reparación de deficiencias del edificio... ...y planteamientos para una renovación... ...y mejora del museo... ...sin embargo, que parece ser que esto no es suficiente... ...será por mala gestión... Será por falta de presupuesto, falsa de técnicos. Lo que está claro es que no ha sido por falta de tiempo. Pues el alcalde acabó la jornada de ayer respondiendo a las quejas y necesidades de todos los colectivos y consejos y juntas vecinales. Sobre el cierre del Museo de Arte Contemporáneo del Raval, dijo que pronto se van a licitar las obras para resolver sus problemas estructurales. Además, se mostró optimista ante el futuro del trasvase Tajo Segura. Anunció la puesta en marcha de una OMAC digital. ...para ofrecer a las personas mayores una herramienta... ...que les permita formarse y manejar la administración electrónica... ...también se comprometió a impulsar el Festival de Teatro Medieval de Elche... ...para que vuelva a ser el referente autonómico que fue... ...en cuanto a la cesión de la Dama de Elche... ...reconoció que el ministro Iceta con su intervención... ...esta semana en el Senado... ...pues ha echado un jarro de agua fría a las pretensiones municipales... ...pero no va a renunciar dijo a conseguir el traslado... Aseguró que van a continuar con la adaptación del MAE, y con las reivindicaciones ante el Ministerio. También declaró que el Gobierno local va a acelerar al máximo los trámites para construir el Palacio de Congreso, respondiendo así a los temores de la patronal turística. Y sobre las 10-10 menos 10 de la noche, acabó la primera jornada larga e intensa del debate. Hoy continuará a partir de de las 9 de la mañana, como decimos, con el debate de los grupos políticos. Y nosotros continuamos con nuestro relato informativo porque hay más noticias aparte del debate. ...aunque las playas ilicitanas ya están llenas de bañistas... ...desde principios de este mes... ...para la Consejería de Turismo la temporada de verano... ...pues parece que no comienza hasta el 1 de julio... ...así que los lavapiés en Arenales... ...averiados por los temporales... ...han estado deshabilitados hasta el momento... ...tras las quejas por parte de los vecinos hace dos días... Pudieron comenzar las obras. Esta actuación cuenta con el apoyo del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Turismo para agilizar así al máximo la reparación de las canalizaciones y de la estación de bombeo. El edil del área, Carles Molina, confía en que las obras terminen en el menor tiempo posible para que la ciudadanía pueda disfrutar de este servicio muy pronto. Y hablando de servicios en una época clave como la estival, la vicepresidenta de hostelería de la Asociación de Hostelería de Elche, Nieves Gil, afirmaba este, mer este martes, tras una entrevista en esta casa, en Teleelche, en el programa de Manoli Guilaber, Elche para Comérselo, que la falta de taxi supone pérdidas en el sector de la hostelería y un gran problema para impulsar el turismo en el municipio. Esta noticia nos la cuenta Yanire Perona. Buenos días. Sí, Ros, buenos días. Pues no es algo nuevo. Hace unas semanas, el comienzo de la época estival, sacó a relucir esa problemática que existe en el municipio con la falta de taxis. Y Nieves Gil, la vicepresidenta de hostelería en Elche, contaba este martes en una entrevista en esta casa, en Teleelche, que ella misma el pasado domingo intentó pedir un taxi sin éxito alguno tras hora y media de espera. Y Nieves afirma que la falta de este servicio supone grandes pérdidas a los hosteleros que reciben numerosas cancelaciones de reservas por esta causa porque llegan tarde a la reserva a la hora que habían eh, reservado porque no llega un taxi a recogerles. Y desde la Asociación de Hosteleros Ilicitanos pues se reivindica que para tener una imagen de la ciudad atractiva hacia el exterior, se deben mejorar los servicios como el del taxi, que está muy ligado con el turismo y está causando una gran problemática para impulsarlo en la, en la ciudad. y Escuchamos ahora a la vicepresidenta de la hostelería de Elche. El servicio de taxi está íntimamente unido al turismo. Eh, tú, haces, tú estás en un hotel alojada y tú haces tu reserva en un restaurante, quieres ir a cenar y resulta que no llegas. Los restaurantes reciben cancelaciones por culpa de falta de servicios, servicios esenciales, que tú vas a cualquier otra ciudad y no tienes estos problemas. Elche es una ciudad de primer nivel. ¿Cómo nos podemos permitir esa precariedad en cuanto a los servicios? Y el Hospital Vinalopó celebró ayer el acto homenaje de los Defensores de la, de la Salud 2022. Escuchamos al gerente Rafael Carrasco precisamente pres, eh, presentar a los galardonados en esta edición, la decimosegunda edición de los Defensores de la Salud en el los que consiguieron esta distinción. La reconocida cita donde distinguimos la labor de profesionales, instituciones y entidades en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la salud. Este año, en primer lugar, queremos reconocer a la organización Día Elche la labor realizada durante la pandemia COVID-19 y el apoyo al pueblo ucraniano durante el conflicto que actualmente atraviesa. Y por último, también reconocer a nuestra paciente, Olga Avellán, que nos dejó un legado muy importante a través del cuento «Mi mamá no tiene pelo» para poder, explicar a nuestros más pequeños qué es el cáncer y qué ocurre cuando un familiar padece esta enfermedad. Queremos aprovechar también para dar las gracias a todos los profesionales del departamento por la labor que han realizado durante estos 12 años de historia. La Universidad de Educación a Distancia de Elche presentó esta semana... ...el Seminario Científico que sobre la Cultura Ibera va a organizar para octubre... ...coincidiendo con la apertura de su nuevo curso académico. Hoy contaremos con la entrevista al director de la UNED de Elche... ...Francisco Escudero, quien ha anunciado como novedad... ...la puesta en marcha para el próximo curso de dos nuevos grados... ...el de Educación Infantil y el de Ingeniería de las Energías Sostenibles. Además, ha señalado que se abrirá una segunda aula desplazada en Torrevieja para seguir ampliando el ámbito de influencia del centro de la UNED de Elche con 46 años de historia. En Torrevieja se impartirá el nuevo grado de Educación Infantil y se sumará al aula desplazada que la UNED Elche ya cuenta en Elda. La UNED eh, arrancará el nuevo curso a nivel de toda España con dos nuevas titulaciones, la Educación Infantil y la Ingeniería de la Energía, con todo lo la novedad que ello supone en los estudios de ahora mismo de la ener energía sostenible, ¿verdad? Bueno, sí. Pues esas dos titulaciones nuevas se imparten a partir de este, de este próximo curso en la UNED en toda España. Nosotros abriremos el aula de Torrevieja impartiendo educación infantil, con lo cual es una apuesta importante por la expansión territorial y de influencia social de la UNED. <risa> También hoy entrevistaremos al secretario del Partido Político... ...el Alte Decide, Ángel Soler... ...porque esta tarde han convocado en la pedanía... Pues un acto para recoger firmas con las que presionar al equipo de gobierno para obtener los datos con los que redactar la demanda de segregación. Según Ángel Soler, el gobierno no les ha dado los datos que han solicitado sobre la recaudación obtenida por los impuestos de los vecinos de la Alpet, Balsares y Arenales. También reclaman las inversiones realizadas en los últimos 10 años y la población de estos tres núcleos urbanos. Porque son datos fundamentales para... ...para la presentación de la demanda de segregación... ...que estamos preparando. Entonces, por ahí entendemos que igual por eso... ...es por lo que no quieren entregarnos los datos. Porque al final eh, no quieren que la TES se segregue. Pero es que es un proceso que estamos llevando a cabo... ...y si al final la gente quiere que así sea... ...pues necesita tener esta información. Y además es que es legal, es el portal de transparencia... ...está para eso, para facilitar a, al público, a la ciudadanía por la información que requieren. La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 Un minuto queda para las siete y media de la mañana. Damos paso a nuestro compañero José Antonio González, el que nos cuenta cómo fue la, pues, la campaña de abonos, la presentación de la campaña de abonos, los descuentos que se han contemplado, que se han incluido y también el primer partido que ya está confirmado de preparación que disputará el Elche Club de Fútbol en su pretemporada. José Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. La cuenta atrás para el comienzo de la pretemporada ha comenzado en el Elche Club de Fútbol, que ya ha confirmado el primer amistoso de preparación. Será ante el Newcastle Sub-23 el sábado 16 de julio en Algorfa, precisamente en la finca Gold Resort. Será donde la plantilla de Francisco se concentre a finales de julio y hasta el martes 2 de agosto. Es la actualidad del conjunto franjiverde porque respecto al mercado de fichajes, seguimos sin movimientos. El club espera anunciar alguna renovación, o algún fichaje antes de la vuelta al trabajo el próximo lunes. Cabe recordar que el Elche es uno de los pocos clubes saneados en primera y no tiene la obligación de vender jugadores, lo explica el presidente Joaquín Buitrago. No estamos necesitados de vender para cuadrar las cuentas y para evitar que tengamos limitaciones en los fichajes del año que viene. Lo que arranca hoy es la campaña de abonos. La entidad apuesta por precios económicos, por darle un impulso a la grada de animación y por la captación de los aficionados más jóvenes. De media, el precio de los abonos ha sido reducido en general un 10% para la temporada del centenario. Por ejemplo, para los adultos, el más barato cuesta 115 euros en el anillo y el más caro 525 en tribuna. Podéis constatar con los precios que hemos establecido que estamos en el, en el rango de precios quizá, pues de los más baratos, si no el más barato, pues de los más baratos de, de la ...de la primera división, de la Liga Santander... ...la apuesta por la grada de animación... ...y por los más jóvenes. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, que ese crecimiento entre los jóvenes... ...dentro de, de, nuestra, de las redes sociales... ...se traduzca en una presencia en el estadio... ...y en ese sentido hemos rebajado todos los precios... ...o sea, en el, en el caso de juvenil, infantil... Baby la rebaja ha sido en, to en todos, los, en todos los, los sectores del estadio ha habido una, una rebaja. El club se ha marcado como objetivo alcanzar los 20.000 abonados pero ha insistido mucho el presidente en que quiere que sean activos y tengan ese sentimiento de pertenencia hacia el equipo. Las fases de la campaña son desde hoy 30 de junio y hasta el 20 de julio los abonados de la pasada temporada podrán renovar su carné y a partir del 25 de julio se podrán llevar a cabo las nuevas altas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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. Delch. Bueno, buen día, último día de junio, marcado por la estabilidad atmosférica y un ligero descenso de las temperaturas. Durante esta madrugada hemos tenido cielos prácticamente despejados... ...situación de viento en calma, temperaturas nocturnas... ...que han vuelto a bajar en el sur del Camp de Elche hasta los 18 grados... ...aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telael... ...hemos alcanzado una mínima en torno a los 21 grados... ...en Santa Pola la temperatura no bajaba de los 22 grados... ...hoy tendremos una jornada marcada por el ambiente soleado... ...apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto... ...viento en calma por la mañana... A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, bajan un poco las temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 29 grados, en buena parte del territorio hoy no pasaremos de los 30 a 31 grados. Los primeros días de julio estarán marcados por la estabilidad atmosférica, viernes, sábado, ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, temperaturas que poco a poco irán subiendo, mañana viernes alcanzaremos 28 grados, el sábado 29, el domingo tendremos un mayor aporte de nubosidad, llegarán algunas nubes de tipo medio, seguirá avanzando la masa de aire cálido para dejarnos temperaturas que incluso podrían superar los 31 grados y la semana que viene marcada por el calor con temperaturas en torno a los 32 grados. No nos vamos a librar de las noches tropicales con temperaturas que no bajarán de los 21 o 22 grados.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 Euros de descuento al cortamotor concesionario San John. Refrescate este verano con Telelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Fernández. El abanico tu magazine refrescante de este verano. En Telelch. La Glorieta con Rosemary Alonso. 7 y 36 minutos de la mañana, vamos con una canción, la del cantante y actor canadiense Paul Anka. Es uno de los éxitos de la década de finales de los 50. Luego, más adelante, veremos las novedades de 2022. Pero nos gusta esa melodía a ese autor de Diana, la canción que dedicó a su amor de adolescencia. Dice que detrás de Diana hay una historia de amor, su primera historia, porque se enamoró de una mujer mayor, la canguro de su hermano. I've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 ...con Rosmari Alonso. Like en Elche han comenzado las rebajas de verano... ...en las grandes superficies comerciales... ...y el Ayuntamiento ha iniciado campañas de promoción... ...para aumentar las ventas en el comercio de cercanía... ...en el de proximidad... Las rebajas vienen en un momento delicado para todos los sectores económicos que sufren este aumento de precios por la crisis energética y la guerra en Ucrania. Los comerciantes esperan que estas rebajas se conviertan en un balón de oxígeno ...y puedan recuperarse del descenso de sus ventas... ...castigadas por la inflación... ...pero no todo vale en esta campaña... ...y el cumplimiento de las normas y la defensa... ...de los derechos de los consumidores... ...es el objetivo de las inspecciones que se llevan a cabo... ...y una de las personas que más sabe de leyes... ...y derechos de los consumidores... ...es sin duda el inspector municipal Torcuato Saavedra... ...que lleva más de 30 años... ...en la Oficina Municipal de Información al Consumidor... ...muy buenos días Torcuato... Hola, buenos días. Han empezado las rebajas ya de verano, tanto en el pequeño comercio como en las grandes superficies comerciales. ¿Y qué, no, qué debemos saber los consumidores? ¿Cómo han empezado? Bueno, lo primero que, de, lo primero que debemos de saber es que eh, no hay un periodo determinado para iniciar las rebajas. Eh, legalmente se pueden hacer a lo largo del año en dos periodos Y sí que es cierto que muchas entidades o muchas, muchos comercios esperan a que llegue finales de junio, principios de julio, para iniciarlas del periodo de verano, pero pueden iniciarlo en cualquier otro momento, o posponerlas o adelantarlas. Siempre que no exceda de dos meses eh, lo pueden hacer así. Y luego lo que tenemos que tener en cuenta, como siempre, es dotarnos de un presupuesto adecuado para el gasto que vamos a hacer en estas rebajas, ...y sobre todo hacernos una lista de necesidades de lo que tenemos que adquirir... ...no vayamos a adquirir algo que por ser muy barato no le vayamos a dar luego uso... ...y por tanto nos va a ser excesivamente caro. Vale, entonces eh, en el che, ¿cómo han empezado eh, este periodo? ¿Se ha adelantado desde la pasada semana? ¿Cómo, ¿Cómo habéis visto vosotros el inicio de las rebajas? Bueno, hemos visto que algunos comercios lo habían iniciado ya hace unos 10-12 días... ...y habían empezado a poner carteles de rebajas... Y, ...y luego ya hemos visto que en esta última semana... ...se ha generalizado un poquito más... ...y que aún queda algún, algún comercio... ...que todavía no se ha sumado a esa campaña... ...pero en principio, como digo... ...eso entra dentro de lo normal... ...y no supone ningún tipo de infracción... ...ni nada de carácter eh, administrativo ni normativo... Y bueno, pues de, de momento bien, yo creo que cada vez los comercios de nuestra ciudad son más profesionales, cumplen mejor con las normativas obligatorias para el periodo de rebajas, que es la indicación del precio anterior y el rebajado, y bueno, de los clientes estaban muy deseosos al parecer de que llegase este periodo para, para iniciar las compras. ¿Y qué nos pueden colar los comerciantes? Vamos a hablar primero de las obligaciones de los comerciantes. Has dicho que tienen que indicar el precio eh, rebajado y el anterior, pero ¿qué más? Eh, bueno, eh, tienen que no colocarnos productos de saldo, es decir, eh, saldo en el sentido no solo de que sea con alguna pequeña tara o defecto, sino que eh, sean de temporadas anteriores. En este caso, tienen también la consideración de saldos y tendrían que indicarse de un modo diferenciado de lo que es eh, una rebaja ordinaria. Entonces, mmm, la obligación que tienen es el eh, de vender lo que son rebajas como tales, lo que no, indicarlo como que son saldos o cualquier otro tipo de circunstancia que puedan tener… Y lo del marcado de precios es fundamental. Antes había también una obligación de tener la prenda en el establecimiento un periodo de tiempo antes de iniciar las rebajas, pero eso ahora tampoco es exigible en este momento. Y, hay y de hecho, antes es que había empresas que lo que hacían era adquirir el producto, tenerlo en almacén sin ponerlo a la venta tres meses antes y sacarlo para el periodo de rebajas. Pero bueno, eso también se va... Erradicando y lo normal es que sea el producto que tenías a la venta el día antes de rebajas, lo sigas teniendo, pero con un precio sensiblemente inferior. Y en cuanto al pago, ¿también uh, uh, los comercios están obligados a facilitar el pago electrónico también al, al consumidor o nos pueden obligar a pagar en metálico? Vamos a ver, el, el pago con tarjeta no es obligatorio en ningún momento, ¿vale? Lo que no se puede hacer es estar cobrando durante todo el año eh, con tarjeta y en el periodo de rebaja decir que no vale. Eso para poder hacer eso solamente se, debe, se puede hacer en el caso de que tú durante todo el año tengas un cartel que indica que en los periodos de rebajas no se admite el pago con tarjeta, pero no puedes poner ese cartel justo cuando empieza el periodo de rebajas, porque tú no has estado avisando el resto del año. Y eso lo hacen algunos comercios, vale. Y ahora algunos comercios que lo hacen sí, efectivamente. Y ahora hablemos de las grandes superficies comerciales y el comercio de proximidad, como como. Eh... ¿Ustedes tienen que controlar un poco también la lealtad competitiva entre ambos en el periodo de rebajas? ¿Qué leyes o qué normas? A ver, el, la única norma existente eh, que pueda regular eso es el hecho de que no se pueden hacer ventas a pérdida. Entonces, evidentemente, eh, ese es el límite que hay. Por lo demás, cada establecimiento fija sus precios libremente y fija libremente el tipo de producto... ...que está comercializando... ...lo que sucede es que evidentemente... ...un comercio de proximidad... ...que compra directamente... ...y no a través de una asociación de comerciantes... ...o una plataforma de asociados y tal... ...pues va a obtener unos precios... ...sensiblemente superiores... ...a los que pueda tener... ...una gran superficie... ...en ese caso, lógicamente... ...la gran superficie podría vender... ...a un precio inferior al del establecimiento... ...sin llegar a incurrir... ...en precio de venta a pérdida, aun cuando el comercio minorista eh, eh, sí representaría venta a pérdida vender a ese precio. Pero claro, si uno adquiere el producto a 60 euros y el otro lo adquiere a 50, pues ahí tiene un margen de 10 euros con el que puede jugar con el precio. Lo hemos dicho al principio, llevas más de 30 años en la OMIC. ¿Cuáles son las principales quejas que llegan después o durante o al principio de las campañas de rebajas como las de verano? Bueno, la verdad es que cada año es un poco más reducido el número de reclamaciones que se producen, pero están sobre todo en función de lo que estamos comentando ahora mismo. Es que no se quiera cobrar con tarjeta, que, no, que el tema de las devoluciones, que también tenemos que tener claro Que no son obligatorias y cada establecimiento decide si acepta o no devoluciones y en qué condiciones, pues el tema de que quieran cambiar esas condiciones para el periodo de rebajas sin haber indicado durante todo el año que en el periodo de rebajas cambiaban esas condiciones. Eh, en fin, son la, la, eh, las cuestiones generales sobre las que suele abundar, pero también tengo que decir que cada vez más recibimos llamadas de, de comercios pidiendo información de cómo hacer las cosas para hacerlo bien y no tener esos problemas. ¿Y qué hay sobre el control de la venta online? Porque está creciendo. Bueno, el control de la venta online es bastante complicado y nosotros ahí lo que podemos hacer es aconsejar a las personas que sean consecuentes con lo que van a hacer. Lo primero es ver en qué página web están comprando. ...buscar si hay un aviso legal o un aviso de política de privacidad... ...para que se identifique la empresa... ...porque si resulta que la empresa no está identificada... Eh, ...por mucho que la página esté en castellano y demás... ...y luego nos encontramos con que la empresa finalmente... ...no hay modo de identificarla... ...o está identificada pero tiene la sede social en Hong Kong pues difícilmente podremos tramitar ninguna reclamación. Es decir, ahí el primero que tiene que controlar es el propio consumidor siendo responsable y no adquiriendo productos en páginas en las cuales no aparezca el domicilio, la razón social y demás datos mínimos que podríamos exigir en cualquier establecimiento al que entrásemos a comprar. Torcuato. No sé si, si se puede hablar a, en estos primeros días, semanas... ...del inicio de la campaña de rebajas... ...si hay alegría entre los consumidores. Bueno, yo creo que lo, entre los consumidores lo que había... ...era mucha necesidad de que llegase el periodo de rebajas... ...porque son muchas las circunstancias que están marcando... Eh, el, el ...que la vida nos resulte un poco más costosa... Pues ...no solo por la electricidad o los combustibles sino por una serie de razones que se vienen sumando y nos afectan a todos. Y yo creo que la gente estaba esperando a, a obtener precios más ventajosos para comprar algunos productos. Pues con lo que la campaña de rebajas está más que garantizada. Hay necesidad de esperar y de comprar durante este periodo. Supongo que desde la OMIC los controles se intensifican. A ver, desde la OMIG eh, el, el intensificar los controles es complicado... ...porque no podemos llegar a toda la red de comercios que tenemos... Eh, ...tanto a nivel eh, físico como a nivel online... ...porque hay muchos comercios de Elche que ya comercializan online también... ...y es bastante complicado llegar a todo. Nosotros creo que tratamos de hacer difusión con carácter general durante todo el año que estamos prestando asesoramiento a las asociaciones y a los comercios que se dirigen a nosotros y, por supuesto, atendiendo a las reclamaciones de los consumidores. Y, como te digo, no sé lo que va a pasar al final de campaña este año, pero en los últimos años se han ido reduciendo el número de reclamaciones porque yo creo que se va profesionalizando la gente. De hecho, en algunas ocasiones hasta tenemos eh, llamadas de, de representantes legales de empresas que van a comercializar online y nos dice, oye, vamos a, eh, tengo una empresa que va a hacer esto, ¿cómo lo tiene que hacer para hacerlo bien? Es decir, que yo creo que en ese sentido, poco a poco, se va autorregulando el mercado. Pero, insisto, el papel fundamental ahí es el del propio consumidor a la hora de hacer las compras. Bueno, y se nota el trabajo desde hace más de tres décadas de esta Oficina Municipal de Información al Consumidor, que hace en el Che. Gracias, Torcuato Saavedra.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 Quedan siete minutos para llegar a las ocho en punto de la mañana. Nosotros desde las siete les estamos contando un resumen de lo que fue la primera jornada maratoniana del debate sobre el estado del municipio. Hoy a las nueve comienza la segunda, se centrará con los grupos políticos. Ayer participaron todos los representantes y agentes sociales y económicos de esta ciudad. Por la mañana y también por la tarde noche, porque acabó sobre las diez menos diez el debate ...del Estado sobre el muni del municipio... ...un debate que dejó titulares... ...porque en cuanto a las quejas... ...una de las principales... ...fue la falta de aparcamientos en esta ciudad... ...y en cuanto a los anuncios del alcalde... ...la licitación dice que en breve se realizará... ...de ese Palacio de Artes Escénicas... Eh, que es ...con el que se ha querido nombrar... ...a ese segundo gran teatro que se quiere levantar en el solar de Highton. También anunció la creación de una oficina municipal, eh, una OMAC digital para las personas mayores, para facilitar su trabajo y manejo en la sede electrónica. También eh, hoy hemos, estamos anunciando que la UNED de Elche amplía su oferta para el próximo curso académico con dos grados nuevos, educación infantil y una ingeniería de energías sostenibles y que, ...abre un aula desplazada... ...a la de Elda se sumará... ...la de Torrevieja... ...también nos hemos hecho eco de... ...la queja... ...de la Asociación de Hostelería de Elche... ...que dice... ...que hay que reforzar el servicio de taxis... ...que no hay, sobre todo... ...durante las noches de los fines de semana... ...y eso repercute negativamente... ...a los bares y restaurantes de esta ciudad... ...y en cuanto al Elche Club de Fútbol... ...pues vamos... ...vamos con la sintonía... Vamos a dar paso a nuestro compañero José Antonio González porque él nos está contando desde las siete y media que la campaña de abonos que se presentó ayer contempla descuentos en todas las entradas y también nos está diciendo cuál va a ser el primer partido amistoso de preparación del Elche Club de Fútbol. Muy buenos días José Antonio.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 El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. De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 Hoy cerramos, es jueves 30 de junio, cerramos este mes... ...con la última jornada del debate del Estado del Municipio... ...tras haber escuchado ayer a los agentes sociales y económicos... ...de la ciudad participar en esa maratoniana sesión plenaria... ...y sobre todo al alcalde responder a los ciudadanos... ...y anunciar lo que le queda hacer, por hacer. Vamos con la crónica de Marga García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 Bien, pues tras la primera intervención del alcalde llegado el turno de los ciudadanos y las representantes, las dos personas seleccionadas de forma aleatoria a través de un programa informático para participar en el debate a través del llamado escaño 28, criticaron la falta de aparcamientos, algunos cordiles bici, la falta de limpieza en diferentes zonas, que los nuevos contenedores no lleven pedal de apertura, la necesidad de rehabilitar el viejo mercado central, mejorar las cercanías y reclamar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 Pues eh, también coincidieron los representantes de las universidades en las quejas de los ciudadanos, sobre todo el representante del alumnado del CEU San Pablo, Álvaro Bertrán, que dijo que es imposible aparcar en la zona de Reyes Católicos. También el representante de la Universidad Miguel Hernández incidió en mejorar la movilidad, en fomentar la investigación, pero sobre todo la participación de estudiantes en las empresas de la ciudad realizando prácticas y la representante de la UNED pidió la continuidad y mejora en el ambiente de colaboración entre universidad y ayuntamiento. Era la primera vez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 pues se debe fomentar la investigación y la participación de, eh, de los estudiantes en las empresas de la propia ciudad, con incentivos económicos, eh, de trabajo, etc., con el fin último de que eh, todos los estudiantes pues, se inicien en la investigación y, y a, a, abarquen ese campo para mejorar aún más la posición en los rankings que tiene la universidad. Pues eh, la representante empresarial que tomó la palabra en el debate fue Esther Gilaver, quien reclamó mejorar las conexiones entre Elche y Alicante y pidió además unidad política entre ambos gobiernos para poder mejorar la competitividad de esta provincia. La escuchamos. petición que la CEP hace solo aquí, en Elche, lo hacemos también en Alicante y por extensión en toda la provincia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 se sumarían unos 20.000 parados más, situándose en una cifra muy superior a la alcanzada en el año 2012, que fue de 36.744 parados en el Che. Y este debate continuó por la tarde con las juntas vecinales del Camp de Elche y los representantes de todos los consejos municipales de participación, que son muchos. Así que nos resume la segunda jornada de ayer nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días.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 carrer que cada vez pues dicen tiene menos popularidad y pidieron una solución inmediata para el MACE, para el Museo de Arte Contemporáneo que lleva cerrado desde 2019. Son muchos los que intervinieron. Vamos con alguna muestra, por, por ejemplo, con Juan Romero, él es comerciante de Altavix y representante del Consejo de Desarrollo Comercial, quien dijo que también.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 ...que parece ser que esto no es suficiente... ...será por mala gestión... ...será por falta de presupuesto, falta de técnicos... ...lo que está claro es que no ha sido por falta de tiempo". Bueno, pues el alcalde acabó la jornada de ayer... ...respondiendo a las quejas, a estas quejas de los colectivos... ...sobre la que estábamos escuchando de Fernando Brufal ...del cierre del Museo de Arte Contemporáneo del Raval... ...dijo que pronto se van a licitar las obras... ...para resolver sus problemas estructurales... ...además se mostró el alcalde optimista...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 Que el ministro Iseta, con su intervención esta semana en el Senado, pues ha echado un jarro de agua fría a las expectativas municipales, pero que no va a renunciar a conseguir, dijo, el traslado de la pieza, que va a continuar con la adaptación del MAE y con las reivindicaciones ante el Ministerio. También aseguró el alcalde que el gobierno local va a acelerar al máximo los trámites para construir el Palacio de Congresos, respondiendo... Al temor del representante de la patronal turística y sobre las 10 menos 10 de la noche, acabó la primera jornada larga e intensa de este debate. Hoy continuará a partir de las 9 de la mañana en el centro de congresos con los grupos políticos. Y tenemos más asuntos aparte del debate del estado del municipio... ...porque aunque las playas ilicitanas ya están llenas de bañistas... ...desde principios de este mes para la Consejería de Turismo... ...la temporada de verano parece que no comienza hasta mañana... ...así que los lavapiés de arenales averiados por los temporales... ...pues han estado en desuso hasta el momento... ...tras las quejas por parte de los vecinos... ...hace dos días pudieron comenzar las obras...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 Y vamos a escuchar ahora al gerente del Hospital Vinalopó anunciando las distinciones que ayer otorgaron en el acto homenaje que se llevó a cabo en el Hospital del Vinalopó en la decimosegunda edición de los Defensores de la Salud 2022. Distinciones que se concedieron a Día y a la periodista Olga Bellán. Reconocida cita donde distinguimos la labor de profesionales, instituciones y entidades en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la salud.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 Y seguimos con más asuntos. La Universidad de Educación a Distancia de Elche presentó esta semana el seminario científico que sobre la cultura íbera organizada para octubre, coincidiendo con la apertura de su nuevo curso académico, se va a llevar a cabo. Hoy contaremos con la entrevista del director de la UNED de Elche sobre las nueve y media, Francisco Escudero, quien anunció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 Y Recova, la coordinadora de familiares y, Usuari y usuarios de las residencias de la Comunidad Valenciana, ha aplaudido la aprobación inicial para cambiar el modelo de las residencias de nuestros mayores en este país, pero valoran que se queda corto. Esperan que la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas pueda mejorar lo aprobado hace dos días en el marco del Consejo Interterritorial. Recuerdan que la pandemia y la normativa caduca de las residencias han facilitado la terrible cifra de demasiadas personas muertas en las residencias valencianas. Para Recova, el interés económico de las empresas concesionarias por encima del bienestar de las personas más vulnerables ha tocado ya techo, por lo que ahora consideran que el Gobierno autonómico está en un momento histórico y crucial para determinar qué servicios sociales se quiere para los mayores y para las personas con discapacidad. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 8 y 23 minutos de la mañana y nosotros continuamos el programa La Glorita antes de la crónica deportiva y meteorológica. Vamos a disfrutar de la música de Gloria Estefan. Cuando hay amor, están esas mariposas. Cuando hay amor, ya no existen las mentiras, no te importa lo que digan, no hay pasado. ZANG Con Rosmari Alonso Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de Gloria Estefan Cuando hay amor, todo es mejor Vamos ya con la crónica deportiva Con nuestro compañero José Antonio González Buenos días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 was running blind like a silver lining lover. Pues con esta sintonía es hora nos vamos a trasladar porque es hora de conocer cómo se encuentra el tráfico en las principales avenidas y calles de la ciudad del casco urbano y para ello conectamos como lo hacemos todos los días con la sala de control de tráfico del ayuntamiento de Elche. Allí nos espera Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, eh, Rosmari. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal hoy? El tráfico, igual que todos los días, apaciguado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A esta hora de la mañana nos encontramos con el tráfico fluido en las principales vías de la ciudad. En los puentes tendremos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes, salvo en el puente de la Generalitat, que se ha reducido a un solo carril en cada sentido de circulación debido a las obras del carril bici. El tráfico es denso en la rotonda de la Yub y en, en el último tramo de la calle Federico García Lorca, con retenciones en la rotonda de la Madana. En Pedro Juan Perpiñán continúa con obras con un solo carril en cada sentido y la circulación se realiza con dificultad. Mucha atención a las colas que se puedan producir en los accesos a las rotondas. Y algunos colegios continúan con actividades escolares de verano. Atención a las zonas con centros escolares. En cuanto a cortes de calle, hoy estará cortada la calle Aspe entre las 12 y las 14 horas. Se recomienda circular por itinerarios alternativos como Maestro Serrano, Pascual Caracena Torres y Gabriel Miró. La calle Antonio Antón Asencio continúa cortada por obras desde Barça del Moros.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 La Glorieta, el programa que madruga contigo. Para conseguir los objetivos en la vida...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 8 y 37 minutos de la mañana, después de la información eh, que nos trae cada día Jesús Iniesta desde la sala de control de tráfico. Atención con esos dos cortes de calle, Antonio Antón Asencio, que ya lleva mucho tiempo cerrada por obras al tráfico. Hoy se añade otra calle más, la Aspe. Calle Aspe se cierra desde las 12 hasta las 2 de la tarde, así que hay que evitar esa vía. Nosotros con esta sintonía vamos a abrir ya los diarios nacionales, la prensa nacional para ver cómo recoge la cumbre de la OTAN, sin duda es la noticia del día, la noticia del siglo. ¿Y qué nos traen? ¿Qué nos traen en portadas los periódicos? Bien, pues vamos a empezar. Todos recogen la fotografía de los mandatarios, de los líderes de los países de la OTAN y sus parejas en la sala del Museo del Prado, donde se fotografían junto al cuadro de Velázquez, el más internacional y famoso, Las Meninas. ¿Y qué dice el titular del país? Pues cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, la OTAN se pertrecha para una época de choque entre potencias. Nada bueno. Los socios señalan a Rusia como amenaza directa y subrayan el desafío del auge de China. La organización estrecha lazos con el Pacífico en un mensaje a Pekín y abre la puerta a Suecia y Finlandia. La mención expresa a la integridad territorial de los países satisface a España sobre Ceuta y Melilla. Y mmm, hay otras noticias también que recoge el país que tampoco son buenas. Eh, dice que la inflación lo recogen todos los diarios. Se dispara al 10,2% máximo, el máximo que hemos alcanzado y que sufrimos desde 1985. Competencia va a investigar, dice el país, exhaustivamente el alza de precios en los bienes básicos veremos si alguien se está aprovechando de esta inflación y madrid permite optar a becas a familias que ganan más de 100.000 euros eh, son los titulares los principales titulares que recoge el país el abc también fotografía de los líderes sánchez en primera con erdogan y. ...de más líderes mundiales... Con, ...escuchando la intervención del presidente Zelensky de Ucrania... ...la OTAN, dice la razón... ...declara la segunda guerra fría... ...señala a Rusia como la amenaza más importante... ...el desafío de China a nuestros intereses... ...seguridad y valores... ...y menciona los riesgos en el flanco sur... ...pero sin mencionar a Ceuta y Melilla... ...y el ABC... Dedica su portada también a la inflación que se dispara al 10,2% y los expertos alertan de que entraremos en recesión. España a los niveles de hace 37 años y los grandes bancos y fondos de inversión vaticinan ya caídas del PIB en Estados Unidos y Europa en el último trimestre del año. ...esto es lo que recoge ABC, El Mundo... ...pues lo mismo con la OTAN... ...renace en Madrid para una nueva era de conflictos globales... ...la hoja de ruta aprobada por la organización alerta... ...sobre la unión de Pekín y Moscú... ...para socavar el orden internacional... ...somos una alianza defensiva... ...pero que nadie dude de nuestra fuerza... ...para preservar cada centímetro de territorio aliado se rearma ante los riesgos geopolíticos, los rivales sistémicos y las amenazas terroristas e híbridas. Son los titulares que recoge el mundo de la cumbre de la OTAN. También habla eh, que el Gobierno ya prepara más medidas ante el mayor IPC en 37 años. Y España accede ante los aliados, dice el mundo, a doblar el gasto militar actual. El presupuesto destinado a defensa tendrá que pasar de 12.000 millones de euros a 20.000 millones. Podemos califica de sumisión a Estados Unidos el pacto con Biden y obliga a Sánchez a buscar al Partido Popular. Y terminamos con la razón... ...recoge la misma fotografía de todos los líderes con sus parejas... ...en el Museo del Prado, ante las, o junto a las Meninas... ...y eh, la razón titula que la OTAN promete defender... ...cada centímetro de su territorio... ...alerta en el concepto estratégico de Madrid... ...sobre la alianza de Rusia y China... ...el chantaje energético y migratorio... ...serán considerados un ataque armado... Esos son los titulares de la OTAN. Podemos también dice la razón, se queja, recoge el, la queja de Podemos sobre el aumento del despliegue de Estados Unidos en rota y Moncloa mira para ello al Partido Popular. También dice que el Gobierno, sin autocrítica tras la tragedia de Melilla, la ONU pide investigar a España y Marruecos. La cúpula de ETA recoge otra noticia en el periódico La Razón, que la cúpula de ETA ordenó el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la pobreza y la exclusión social desangran España. Son algunos de los titulares de La Razón. Y como ya han visto, también el mundo ABC y el país recogen que entramos en la Segunda Guerra Fría. La glorieta con Rosmar y Alonso. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Zeltacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Zeltacar te ayuda en tiempos difíciles. Zeltacar, con la confianza de Llorens Automoción, en Elche Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Esta tarde en la Plaza Mayor del Altet, el partido político El Altet Decide ha convocado a los ciudadanos a una recogida de firmas con el fin de presionar al equipo de gobierno para que puedan entregarles los datos que llevan solicitándolo desde hace tiempo y que se les niega, como los impuestos directos recaudados en el Alped, Balsares y Arenales, las inversiones también de los últimos años en estas tres pedanías, así como su población. Para hablar de esta protesta, de esta convocatoria, contamos con el secretario de este partido político, Ángel Soler. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días, Rosemary. Bien, eh, ¿por qué? ¿Por qué una recogida de firmas? Pues porque llevamos mucho tiempo reclamando toda esta información y no conseguimos que nos la remitan. Entonces creemos que si recabamos el apoyo de la gente y presentamos esta petición con ese apoyo, igual el ayuntamiento se viene a, a facilitarnos esta información. Hasta ahora, ¿qué argumento es el que les han dado por escrito o verbalmente el ayuntamiento para no entregarles los datos solicitados? Pues el, en la mayoría de escritos lo que aparece es que son incapaces de desglosar estos datos por pedanías. Entonces entendemos que si no son capaces de eso, eh, ¿quién nos está gestionando? ¿Quién está gestionando el dinero público que no es capaz de saber de dónde lo saca y, y dónde lo, lo revierte? ¿Y por qué solicitan estos datos? ¿Por qué quieren saber eh, la recaudación de los impuestos que ustedes pagan, de las inversiones de los últimos diez años y del de número de habitantes en estas tres pedanías? Pues porque son datos fundamentales para, para la presentación de la demanda de segregación que estamos preparando. Entonces, por ahí entendemos que igual por eso es por lo que no quieren entregarnos los datos. Porque al final... Eh,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 Luego cada núcleo decidirá por sí mismo. Cada núcleo tiene que obtener la mayoría de, de votos de la ciudadanía para poder adherirse a esta segregación. Ese será el último paso que demos, una vez tengamos toda la información y toda la demanda ya redactada. ¿Pero por qué incluir a Balsades y Arenales en la segregación, en esta demanda de segregación? ¿Ustedes han hablado con los representantes vecinales de, de esos dos núcleos? Pues en realidad... Hemos eh, compartido varias charlas, eh, compartimos la junta municipal, eh, llevamos las mismas quejas, junta tras junta, eh, nos reunimos y participamos de, de las mismas ideas y, y más que nada por cercanía eh, nos entienden y, y muchos de ellos nos apoyan. De hecho, la Asociación de Vecinos de Arenales, en una asamblea celebrada allí mismo, eh, se adherieron a nuestra propuesta de segregación, o sea que contamos con ellos, claro. ¿Y cómo está la demanda? ¿En qué, ¿En qué fase está? Pues está en fase de redacción. Está redactándose también el estudio de viabilidad económica, que es un documento que hay que añadir y para el cual necesitamos estos datos. Y bueno, ahí estamos y recabando, pues eso, toda la información que necesitamos y, y al final pues habrá que recoger eh, el apoyo de la masa social que, que es como te contaba, eh, la mitad de... ...del censo de cada, de cada núcleo de ciudadanía. Si no consiguen los datos, no hay demanda posible... ...porque ustedes tienen que reflejarlos, ¿no? La demanda, ¿Dónde háblenos de la tramitación... ...se tiene que presentar ante la Consellería... ...de Administraciones Públicas, ¿ante qué organismo? Pues efectivamente, si no tenemos los datos... ...no podemos presentar la demanda... ...porque es un documento que tenemos que, que presentar... ...junto con la demanda propiamente. Esa demanda, una vez esté completa... Eh, irá al Ayuntamiento del Che. Lógicamente, el Ayuntamiento del Che creemos que la votará en contra, pero de ahí irá a la consellería y será consellería quien decidirá si, si la demanda que presentamos está bien redactada, tiene el apoyo social que requiere, es el estudio de viabilidad correctamente hecho y entiende que somos un núcleo de población, que podemos dar servicios como es cualquier municipio. Pues entendemos que Consellería nos debería de dar la viabilidad para para ser un nuevo municipio dentro de la Comunidad Valenciana. Entonces el acto de esta tarde, la convocatoria de esta tarde, de este jueves en la Plaza Mayor del Altet, eh, ¿qué esperan? Porque si consiguen cuántas firmas tienen ustedes eh, la meta de conseguir ¿Y, y, y cuántas hay alguna ley alguna norma que diga que si consiguen tanto ¿El ayuntamiento está obligado a dar esos datos? No, la, la obligación la tienen con una sola firma, que es la que nos niegan a nosotros. Nosotros, a través del partido y a nivel particular, hemos enviado varias peticiones y nos la niegan. Cuando tienen un portal de transparencia en el que toda esta información debe de ser pública y al alcance de cualquier ciudadano, no solamente nosotros porque queramos agregarnos. Cualquier ciudadano que quiera saber cuánto se recauda en su calle debería ser capaz de saberlo porque para eso está el portal de transparencia. Es más, el alcalde de Elche es presidente de la red nacional de municipios por la transparencia y la participación. Entonces, vemos que el ejercicio que hace de la transparencia en su propio municipio no corresponde con el cargo que ostenta a nivel nacional. ¿Ustedes tienen algún estudio que indique la viabilidad de segregar el ALTED de Elche? Pues si solamente tenemos un dato que nos facilitaron en 2017... Y entonces ya era un dato que nos hablaba de que el 14% del IBI que recaudaba todo el ayuntamiento de Elche salía de la partida rural del ALTED. Entendemos que parte por el aeropuerto, parte por Arenales, pero también parte por el ALTED. Entendemos que si solamente el 14% del IBI de todo el municipio ya sale de esta partida rural, solamente con esa base ya entendemos que el ALTED por sí solo sería viable. Durante Estamos inmersos en el debate de, sobre el estado del municipio. Ayer les tocó el turno a ustedes, a los representantes vecinales, a los de las juntas vecinales del Camp Delch. Ah, se han producido, llevamos años con este debate del municipio. ¿Se han mejorado en inversiones en pedanías? Porque era, es una queja constante. Efectivamente, en ese debate se puede ver como todas las pedanías al final van llevando año tras año las mismas quejas porque en realidad lo que se hace es un tratamiento superficial, no se, no se profundiza en las necesidades de las pedanías. El campo de hecho está muy descuidado y no solamente el altez está en, en esta guerra de segregación, el resto de pedanías, si pudieran también yo creo que, que lo harían, porque están, y además lo demuestran debate tras debate, que están también muy molestas con la forma de gobernar desde, desde Plaza de Baix. Ustedes, la prioridad del ALTET, aparte de la segregación de si la demanda puede o no puede prosperar, ¿cuáles son las necesidades principales del ALTET? Pues eh, fundamentalmente y, y de, de competencia municipal, eh, servicios como limpieza, mantenimiento de calles, de aceras, de asfalto, de papeleras, de, de mobiliario urbano el día a día que, que prácticamente no se va desarrollando. Lo hacen con cuentagotas y cada vez que hay un debate o cada vez que hay una junta eh, parece que dan unas pinceladas para tranquilizar a la gente, pero al final te das cuenta de que esto no, no avanza. Y en competencias autonómicas, donde nuestro ayuntamiento debería de, de defendernos y donde debería de, de proponer todas sus necesidades, pues vemos que tampoco las hacen, porque en materia educativa estamos fatal, en materia sanitaria... Nos van haciendo parches igualmente. Si necesitamos una atención sanitaria urgente y tenemos una ambulancia que solamente está 10, eh, 12 horas al día, por la noche nos abandona esa ambulancia y se pasa a dormir a, un, a una nave. Entonces estamos desprotegidos durante toda la noche. No tenemos un pas, no tenemos un centro de salud donde poder acudir por la noche o los fines de semana. Tenemos que desplazarnos a hechos. Entendemos que está cerca, son 15 kilómetros. Pero para una atención urgente, eh, cualquier minuto eh, puede derivar en, en casos fatales. Y recientemente han ocurrido casos fatales en esta materia. En materia educativa lo mismo, eh, para mayores. No tenemos una residencia para mayores donde poder atenderlos, ni de día ni, ni durante la noche. Eh, son muchas infraestructuras que, que año tras año no se han ido haciendo. Y ahora llevamos un, un retraso que va a ser difícil si no hay voluntad de verdad de un ayuntamiento que nos defienda y nos y nos ponga en, en consellería y nos diga aquí realmente se necesitan estas cosas, pues sin esa administración que nos defienda y nos represente ante la consellería, pues uh -huh. este atraso que llevamos en infraestructuras va a tardar mucho en, en verse realidad. Ustedes han pedido una consulta popular en el ALTED para la segregación. No se les ha concedido por parte del ayuntamiento, pero esa consulta popular se transforma en las urnas, en las elecciones municipales, las del próximo año. ¿Ustedes se, se van a presentar el ALTED... ¿Decide se va a presentar como partido político? Por supuesto, en las próximas elecciones nos presentaremos y nos lo plantearemos como un plebiscito, ya que no nos dejan hacer una consulta popular donde se viera realmente si la mayoría está por el sí, pues plantearemos estas elecciones del 2019 como, como un plebiscito, del 2023, perdón, como un plebiscito, donde ver si realmente tenemos ese apoyo que según el alcalde es minoritario, Pero queremos recordarle que en las últimas elecciones del 2019, aquí en el Alte, ganamos en todas las mesas y, por supuesto, no llegamos al 50%, pero no se planteó en esa, en esa disyuntiva del sí o el no. En mm. este año 2023 lo vamos a plantear así y esperamos que realmente se vea ese apoyo que, que según el alcalde, no tenemos. No en 2019, hace cuatro años, ustedes consiguieron, dicen, más votos en las mesas electorales, pero no los suficientes para conseguir al menos una representación municipal, un concejal. Exactamente. Eh, con el censo que tenemos en el ALTED sería prácticamente imposible conseguir un concejal, ni siquiera que nos votara todo el censo, porque para entrar en el Ayuntamiento de Elche hace falta un 5% del censo, que prácticamente se iría... ...a unos 5.000 y pico votos... ...es lo que se está viendo en las últimas elecciones... ...pero nosotros no lo planteamos por ahí... ...al final nosotros... Eh, ...la lucha que llevamos eh, la vamos a plantear igual... ...tengamos concejal o no tengamos concejal... ...nuestra lucha es por defender los intereses de la ALTED... Y, ...y en eso estamos. Pues gracias por explicar... ...lo de esta tarde... ...Ángel Suler. Muchas gracias por dejarnos explicarnos.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 En Tele, -H, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. And I guess I never told you.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 ...con la voz de Elvis Presley... ...hemos llegado a las 9 en punto de la mañana... ...a la tercera y última hora del programa La Glorieta. Es jueves 30 de junio... ...hoy hará menos calor que ayer... ...no llegaremos a los 30 grados... ...tendremos una máxima en torno a los 29... ...y cerramos mes, el de junio... ...con la última jornada del debate... ...del Estado del Municipio... ...tras haber escuchado ayer... ...a los agentes sociales y económicos de la ciudad... ...participar en esta maratoniana sesión... ...y sobre todo al alcalde... ...responder a los ciudadanos... ...y anunciar lo que le queda por hacer... ...vamos a resumir eh, su primera intervención en el debate... ...tuvo lugar ayer por la mañana a las 10... ...hoy comienza en estos momentos... ...nos resume...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 Pues después de la intervención del alcalde eh, participaron los representantes de la ciudadanía, las dos personas que han sido seleccionadas de forma aleatoria a través de un programa informático para participar en el debate a través del de llamado Escaño 28.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 Pues este año también ha habido otra novedad. El año pasado se añadió el escaño 28 y este año se ha dado por primera vez eh, voz en este debate a los representantes de las universidades. Y el representante, el alumno Álvaro Bertrán del CEU, pues también dijo que es misión imposible aparcar en la Plaza de Reyes Católicos, en el barrio del Pla. El representante de la UMH, Kevin Zambrano, pidió mejorar la movilidad, fomentar la investigación, pero también la participación de estudiantes en las empresas de la ciudad para realizar sus prácticas y la representante de la UNED solicitó pues, mejorar la colaboración entre universidad y ayuntamiento. Considero que no solo para los estudiantes que vienen, desde el, que vienen al centro a estudiar, sino que en general para todos, como ya han comentado otros compañeros,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 Los representantes sindicales de comisiones obreras y UGT, pues Carmen Palomar, eh, aprovecho para recordar al equipo de gobierno que ya solicitó el pasado año un plan municipal de empleo y que deben ponerlo en marcha. La concejalía desde nuestro punto de vista mermada y que no puede hacer frente al día a día y, y principalmente lo que gestiona son problemas subvenciona, subvencionados.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 El debate continuó con, eh, por la tarde con las juntas vecinales del Candelch y con los representantes de todos los consejos municipales de participación. Hay más de una treintena. Así que nos resume la información la jornada de la tarde-noche de ayer nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días.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 También se comprometió a impulsar el Festival de Teatro Medieval para que vuelva a ser un referente autonómico. En cuanto a la cesión de la Dama del Che, reconoció que el ministro Izeta, con su intervención hace dos días en el Senado, ha echado un jarro de agua fría a las expectativas municipales, pero no va a renunciar, dijo, a conseguir el traslado. Aseguró que van a continuar con la adaptación del MAE y con las reivindicaciones ante el Gobierno Central. También. Declaró que el Gobierno local va a acelerar al máximo los trámites para construir el Palacio de Congresos, respondiendo así al eh, el representante de la patronal turística. Y sobre las 10 menos 10 de la noche, acabó esa primera jornada larga e intensa del debate. Hoy acaba de comenzar la segunda y última jornada del debate, donde participan ya los grupos políticos. El primero en hacerlo ha sido García Ontiveros. 560 millones de euros. Pero es que con esto solo el tramo entre Elche y Alicante queda fuera, dejando sin influencia en esta actuación toda la zona de Elche, el parque empresarial, el aeropuerto e IFA. En segundo lugar, también en cuanto a... Estamos escuchando la intervención en directo de García Ontiveros, el primero en, en participar, luego habrá turno de, de réplicas, el alcalde le ayer responderá ayer y el debate político de mesa, se enredará más, con todas las cuestiones que hay pendientes. Eh, García Ontiveros, lo Creo primero que ha dicho ha sido une, aplaudido ejemplo, esta iniciativa de, la de la organizar y convocar un debate sobre el estado del municipio, porque supone un punto de encuentro no solo de los políticos, de sino también visión. de toda la ciudadanía, pero, pero advirtió al equipo de gobierno que lo que tienen que hacer es que todo, todo realidad, lo que se aprueba o todas las quejas y que necesidades que se ponen sobre la mesa, pues que no queden en papel necesarias. mojado. Y luego, lugar, a continuación, ha seguido con esa larga lista de reivindicaciones, pues, pidiendo que se acorten los trámites burocráticos y lo que está en estos momentos, pues hablando, interviniendo, suponemos que será también eh, pues, pedir al equipo de Gobierno mayor reivindicación ante el Ministerio de Transportes y ante el Gobierno autonómico para conseguir las infraestructuras que este municipio necesita. Y seguimos, seguimos con más noticias. Nuestros compañeros eh, están muy pendientes de cómo se desarrolla ese debate, pero hay más asuntos aparte del debate plenario. Las playas ilicitanas, por ejemplo, ya han comenzado a prepararse de cara tarde, de cara a la campaña eh, estival, porque esta semana el Ayuntamiento ha tenido que comenzar las obras para reparar los lavapiés en arenales, unas obras que son,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 Y hablando de servicios, en una época clave como la estival, la vicepresidenta de la Asociación de Hostelería de Elche, Nieves Gil, afirmaba este martes, aquí en Teleelch, tras una entrevista en el programa Elche para comérselo de Manoli Gil, a ver que la falta de taxis supone pérdidas en el sector de la hostelería y un gran problema para impulsar el turismo en el municipio. Nos lo cuenta Yanire Perona. Muy buenos días.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 ¿Cómo nos podemos permitir esa precariedad en cuanto a los servicios? Y la Universidad de Educación a Distancia, la UNED Elche, presentó esta semana ese seminario científico que sobre la cultura íbera va a organizar en octubre, coincidiendo con la apertura de su nuevo curso académico. Por tal motivo, hoy contaremos a las nueve y media de la mañana con el director de la UNED, Elche, Francisco Escudero, en una entrevista en la que ha anunciado, como novedad la puesta en marcha para el próximo curso de dos nuevos grados, el de Educación Infantil y el de Ingeniería de las Energías Sostenibles. Además, ha señalado que se va a abrir una segunda aula desplazada en Torrevieja, para seguir ampliando el ámbito de influencia del centro de la UNED Elche con 46 años de historia. En Torrevieja se va a impartir el nuevo grado de Educación Infantil y se va a sumar al aula desplazada que la UNED Elche ya tiene en Elda.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 Pues esta es la entrevista que nos queda por emitir, será a las nueve y media... ...y la que acabamos de emitir es la de El Alte Decide... ...porque esta tarde este partido político que trabaja por lograr... ...que la pedanía se independice, contando con el apoyo... ...con un ayuntamiento propio como entidad local menor... ...ha convocado de nuevo a los vecinos esta tarde en la Plaza del Mayor... ...para recoger firmas con las que presionar al equipo de gobierno... ...para obtener los datos... ...con los que redactar la demanda de segregación... ...según el secretario de esta formación independentista... ...Ángel Soler... ...el gobierno local no les ha dado los datos... ...que han solicitado sobre la recaudación obtenida... ...por los impuestos de los vecinos de la Altet, Balsares y Arenales... ...también reclaman las inversiones realizadas... ...en los últimos 10 años... ...y la población de el número de habitantes... ...que hay en estas tres pedanías... ...escuchamos a Ángel Soler... ...porque son datos fundamentales para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 Y el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante ha hecho nuevos nombramientos este año y algunos de ellos ya se conocen. Es oficial que Pedro Luis Vives será quien acuda al monasterio del Espíritu Santo de Algoros. Y hay otros cambios en nuestras parroquias. El párroco, el párroco de Buen Pastor en Elche, Eduardo Lorenzo, pasará ahora a ser párroco de San Pedro Apóstol en Novelda. Y por último conocemos que Francisco Martínez pasará a ser párroco en el Sagrado Corazón de Jesús. La Glorieta con Rosmary Alonso. Like love, uh, ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás.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 Quedan cinco minutos para llegar a las nueve y media de la mañana y nosotros ahora vamos con las novedades musicales hace unas semanas que Mocedades pues sorprende porque ha sacado álbum con recopilatorio de sus grandes éxitos y sorprende porque uno de los colaboradores que se suma a este proyecto es David Bisbal. ¿Quién te cantará? ¿Así suena esa colaboración con Mocedades? Ayer pensé en decirte adiós Y me faltó el valor Es que había en tus ojos tanto amor ¡Uh! Qué fácil es decir adiós Qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos Quien te cantará con esa guitarra, quién la hará sonar cuando no esté yo, quien dará a tu casa color y a tu lecho calor, quién te hará el amor, quien te cantará? Gitarra en un rincón oh, oh, oh, oh. ¿Quién te cantará? Con Rosmar y Alonso. Con o impresión de la Dama del Che es año 2022... Pues tendrá muchas actividades que se van a organizar... ...con motivo de la celebración de un aniversario redondo... ...los 125 años del hallazgo del busto íbero... ...esta misma semana desde la UNED... ...la Universidad de Educación a Distancia... ...se ha anunciado ese seminario científico... ...que sobre el mundo íbero... ...pues se ha organizado para el próximo mes de octubre... ...con motivo de ese aniversario... ...pues eh, para ello... Para hablar del seminario y también de los 50 años de historia que cumple esta Universidad de Educación a Distancia en este país, tenemos con nosotros al director de la UNED Francisco Escudero, Muy buenos días, Paco Muy buenos días, encantado de estar con vosotros Se me hace difícil llamarte Francisco porque siempre has sido Paco nuestro compañero y además eh, director de informativos de esta casa Pues sí, eh, yo prefiero Paco que es más fácil <ríe> Y de esta casa y de la radio sí. Llevabas mucho tiempo en radio sí. y ahora eh, haciendo tu carrera académica al frente de la UNED y por eso estás cosido a la actualidad ilicitana y sabes que el 125 aniversario es del hallazgo de la dama, es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido en la UNED. Efectivamente, yo lo tuve muy claro desde el principio. Yo era consciente de la importancia eh, simbólica, histórica, identitaria del 125 aniversario del hallazgo del busto ibérico, ...que es mucho más que un busto ibérico, es una señal de identidad de esta ciudad... ...y yo tenía claro desde el principio que la UNED no podía estar de espaldas a eso... ...por eso mm, eh, propuse eh, una contribu la contribución de la UNED a esa efeméride... En, ...en formato de un seminario científico sobre la cultura ibera... ...con los mejores especialistas que hay ahora mismo en España... Eh, ...abordando este asunto con las últimas novedades eh, de investigación en torno al tema. Uh, y además hacerlo en un año que también es muy especial para la UNED... ...porque conmemoramos los 50 años de la creación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. 50 años pues dando oportunidades de formación superior a muchísima gente... ...que de otra manera no habría podido, lo habría tenido muy difícil y ha sido también, pues eh, hay que decirlo, pues un hito importante en la mm, uh -huh. ayuda a la incorporación de la mujer al mundo profesional y al mundo de la educación superior, allá por el año 72 que arrancó esta universidad eh, a nivel nacional y en Elche desde el 76, llevamos 46 años que mm, bien eh, yo creo que hay que decirlo bien alto que somos la universidad de Gana, de, de esta ciudad por la que han pasado muchísimas personas que han tenido su oportunidad de, de formación. Pues por esas dos efemérides, 125 aniversario del hallazgo de la dama y el 50 aniversario de creación de la UNED, yo pensé que qué mejor que celebrarlo con un acontecimiento que una ambas cosas. La celebración identitaria, y la investigación académica, el proyecto académico y de investigación y de divulgación cultural. Bueno, pues un seminario con los primeros espadas en la, en la investigación en, en uh -huh. este asunto. Por citarte algunos ejemplos, no, no voy a decir, son nueve ponentes, de los nueve ponentes, siete son catedráticos de uh -huh. departamento, con lo cual... Eh, traemos a lo mejor de lo mejor en, en la investigación. ¿De la Alcudia también? ¿Por las excavaciones arqueológicas claro, que se están llevando a cabo? Eh, como sabes, la, la Alcudia eh, eh, tiene una vinculación a la Universidad, la Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante está plenamente representada, y trasladarán al seminario todo lo que se está haciendo en la Alcudia. Eh, pues contaremos de la Universidad de Alicante con Alberto Lorrio, que es catedrático sí. de prehistoria de la universidad, también con Héctor Uroz, profesor de Historia sí. Antigua, y, y José Uroz, que es catedrático ya jubilado de Historia Antigua de, de esta universidad. Y traemos, aparte de la Universidad de Alicante, catedráticos y especialistas de la Universidad Complutense, de la UNED, Marzarzalejos, mm -hmm. la catedrática de Arqueología de la UNED, de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Jaén, que Jaén también es una zona, un territorio con una importancia en la cultura ibérica muy interesante. Pues eh, Paco, son primeros espada, espadas de un seminario científico que pudimos verte en rueda de prensa que no está la UNED solo, sola ante este seminario científico, claro. porque te vimos con el director del MAE. El Ayuntamiento de Elche, ¿qué colaboración va a tener? A ver, eh, este tipo de, de acontecimientos que de alguna manera reflejan o conmemoran señas de identidad de una ciudad, yo creo que lo mejor es hacerlo con compañeros de viaje, para que sea un, una actividad colectiva y ejemplo de colaboración entre las instituciones. Y aquí hemos venido a, a entendernos y a colaborar entre nosotros por el bien de la ciudadanía, en este caso del bien de la academia, de la investigación, de la divulgación cultural. Yo me puse enseguida en contacto con el ayuntamiento, no he tenido ninguna pega, todo lo contrario, de hecho el coordinador científico del seminario es el director del MAE, del Museo uh -huh. de Arqueología y de Historia, Miguel Pérez, Y, y, y cuento con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y también del Instituto Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante que mm, presta su ser, servicio de Coorganización, no solamente una colaboración, es una coorganización. Uh -huh. Estamos llevando esta este proyecto eh, mano a mano las tres institu instituciones al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual, pues, en fin, para mí es una satisfacción importante de ver que, hombre, que las instituciones pueden entenderse perfectamente y que cuando se entienden las cosas salen mucho mejor. Pues esto ya no es una idea, es un hecho, tenéis programa y demás. ¿Dónde? ¿En qué instalaciones? ¿Y abierto aquí en este seminario? Bueno, pues el seminario va a, ser, va a tener lugar los días 27 y 28 de octubre, aunque da tiempo, lo hemos querido presentar ya porque hay que uh -huh. abrir. Una matrícula, un plazo de inscripción. Es una inscripción gratuita, simplemente rellenando un sencillísimo formulario con unos datos básicos para saber eh, tener uh -huh. una un registro de, de inscripción. Pero uh, a través de, de la web de, de la UNED, enviando un simple correo al correo genérico uh -huh. de, de la UNED, info.else.uned.es. Y o pueden llamar también al, directamente por teléfono al, a. Al, al centro y los compañeros de administración le atenderán perfectamente a todo aquel interesado, es una inscripción gratuita, abierta a todo el público, evidentemente que interesará más a los estudiosos, a los investigadores a los profesores, a los estudiantes, pero está abierta a todo el público porque es un proyecto que va más allá de la sí. propia academia y, y, e y, y, y del estudio de investigación. Y, y, y, y bueno, y el interés está garantizado, porque muy poco se sabe de quiénes fueron los que esculpieron la dama de Elche. Bueno, pues yo creo que entre los especialistas que van a venir a contarnos cosas sobre la actualidad del mundo ibérico, su evolución, en fin, yo creo que seguramente nos podrán eh, abrir algo de luz. Eh, sí. Por citarte también algunos ejemplos de importancia, creo de la primera la primera conferencia o no la conferencia inaugural correrá a cargo de Carmen Aranegui, que es catedrática de Arqueología de la Universidad de Valencia uh -huh. pero a continuación tendremos a Martín Almagro que claro. fue catedrático de Prehistoria de la Complutense ahora mismo anticuario de la Real Academia uh -huh. de la Historia y que recordarás Llegó a ser director sí. del Museo ¿Claro? Arqueológico Nacional, que es donde está la dama. Sí, Creo an que anda que, que de... no, les he... no le hicimos entrevistas a Martín Almagro. Yo, yo, yo le hice algunas. <risa> <risa> bueno, tú? sí, sí, pero ahora los que hay... Mira, el director de Bellas Artes no quiere, declina cualquier invitación, no quiere hablar, porque la cesión de la dama del Che no va. Ya, ya la rechazó eh, hace dos días sí. en en el Senado eh, volvió otra vez a rechazarla el ministro de Cultura. Pero al margen, porque he empezado esta entrevista diciendo al margen de si hay o no cesión claro. de la dama, no importa, porque vosotros habéis organizado este seminario, que se lo merece, pero además lo has hecho coincidir con la apertura del próximo curso académico de la UNED. Exactamente. Por eso quiero decirte, eh, me gustaría que me, dijera, me dijeras qué sorpresas hay para el próximo curso académico, qué coincide... ...con el 50 aniversario de la UNED en España. Bueno, a ver, pues va a coincidir... ...no solamente este seminario... ...va a coincidir, va a ser un curso... ...ciertamente novedoso también para, para la UNED de Elche... ...porque abrimos aula en Torrevieja. Vamos a abrir... ...sabéis que nosotros tenemos un... ...el, el centro eh, asociado a la UNED de Elche... ...tiene un aula desplazada en, en la ciudad de Elda que depende del centro de Elche, pero es un aula eh, desplazada. ¿no? Pues eh, la UNED eh, llevaba ya tiempo con el anterior director, intentando llegar a un acuerdo para crear el aula en Torrevieja. Las negociaciones eh, quedaron un poco en, en stand-by y ahora yo eh, intenté retomar ese asunto, desbloquearlo, porque yo creo que que es interesante para la UNED ampliar su influencia territorial, sobre todo por la zona más del sur de la provincia, porque tener en cuenta que en la zona norte de la provincia está el centro de la UNED de Denia y creo que nuestra vocación está, y nuestro público, está eh, de la mitad de la provincia hacia el sur. ¿no? Entonces a mí me interesaba eh, evidenciar esa, esa influencia hacia la zona de la costa, la zona de Torrevieja, de la, del litoral de Orihuela, eh, esa zona que yo creo que tenemos, tenemos estudiantes de, de esa zona y lo vi desde el primer momento interesante. Bueno, hemos llegado ya a un acuerdo, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED eh, central, está corroborado por el, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja y, y lo presentaremos la semana que viene eh, públicamente, comenzará el próximo curso, además con una novedad, y es que la UNED...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 Pues son dos buenas y importantes noticias, el seminario sí, del sí. aniversario del hallazgo de la Dama del Che y esta expansión sí. de la UNED. Che. Gracias, Paco. Gracias a vosotros, un placer estar siempre con vosotros. Comercial Persianera.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 9 y 43 minutos de la mañana estamos en la recta final del programa La Glorieta, pero continuamos con las novedades musicales antes hemos puesto la colaboración de David Bisbal con Mocedades pues ahora los hermanos Muñoz Estopa se une a Paul, pues para dar caña mucha caña a este tema, rumba pop Cada domingo igual desde atrás buscando un beso Que me lleve a tu portal en la vida en general Cuánto algo, cuanto tengo De que me coman los nervios cuando algo me sale mal Llevo mi prenda de la suerte y un par de birras encima Tengo un trato con la muerte Que mi gente esté tranquila La vida no me ha dado ni el esté hoy tumbo por las esquinas me encuentran pendientes y una faceta suicida. Llevo un mes de sobremesa, me tiré todo el verano sentadito en la terraza, con un vasito en la mano. Qué calor y te quedas con la cara si tu cara solo me pide que vuelva Y ahora no estoy para amor, ni bones, ni sorpresas. Que no me cambien por nada los que yo tengo a mi vera. Háblame de tus valores, no me enseñes tu cartera. Si hablamos de desamor, tengo máster en recuerdos, ya no siento tu calor, mi cuerpo vive en invierno, no sé si ahora soy peor, pero ya no pierdo el tiempo. Llego volando al salón y parece que estoy contento. Llevo un mes de sobremesa.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 Háblame de tus valores, no me enseñes tu cartera cansado de comer techo, de cada domingo igual De ir de buscando un beso, que me lleve a tu portal De la vida en general, cuánto valgo, cuánto tengo De que me coman los nervios cuando algo me sale mal Y te quedas, con las ganas y tu cara Solo me pides que vuelva. Y ahora no estoy para moren ik mis sorpresas, que no me cambien por nada los que yo tengo a een vera. Háblame de tus valores, no me enseñes tu cartera.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 11 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. La Glorieta no termina a las 10, terminará más tarde... ...porque tenemos que alargar la información... ...ya que nuestra compañera Marga García está cubriendo el debate sobre el estado del municipio en esta segunda y última jornada del mismo. Nosotros ahora nos vamos hacia otra parte con la música de la pegatina. Ese es el título de, de una de las canciones que se incluye en el disco que acaba de presentar el décimo de su carrera y suena así Ser un esclavo de tu secreto el agua para que te baile bien, tramar de día siempre a la vista y será cómplice la lógica de ayer y toca hacer porque deshacer ya no puede ser y puede ser que recupere. En solita elocuencia, que te vi. Me diste prisa a tu sonrisa. Le faltan vidas y venidas por vivir. y toca hacer, porque deshacer ya no puede ser.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 Pasado. Desesperado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 El ...tiempo para la información local... ...en estos momentos ya lleva una hora... ...el debate sobre el estado del municipio... ...en la segunda jornada... ...ayer fue el turno para los agentes sociales... ...y económicos de la ciudad y para el alcalde... ...que intervino en varias ocasiones... ...al principio para abrir el debate... ...después para clausurarlo desde las 10 de la mañana... ...hasta casi las 10 de la noche... ...estuvo ese debate, todos los eh, ciudadanos participaron... ...y las principales eh, quejas, pues fueron la falta de aparcamientos... ...la necesidad de mejorar el cercanías, las conexiones con Alicante... ...o aumentar las inversiones en las pedanías... ...a grosso modo fueron las principales reivindicaciones... ...pero hay más asuntos polémicos que alargarán el debate político hoy... ...como la decisión del gobierno de dejar el mercado provisional... donde está, en esa zona jardinada de la avenida de la Comunidad Valenciana... Las declaraciones del ministro de Cultura rechazando la cesión de la Dama, el cruce de acusaciones entre la Diputación y el Gobierno Municipal sobre quién está lastrando la construcción del Palacio de Congresos en Elche, pues son algunos de los temas que saldrán hoy en el Pleno y que nos ha dejado también este mes de junio. En estos momentos, el Pleno continúa, lleva una hora... ...y está interviniendo el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruiz. ...es tomar nota del diagnóstico que ayer las entidades y realidades sociales... ...que no colectivos, que componen esta rica ciudad, nos trasladaron. Así, nosotros podemos inferir seis bloques esenciales... ...que ayer aglutinaron las intervenciones de los que hacen sociedad. Pedanías... Movilidad. Bien, Eduardo García Ontiveros ha comenzado el, esta segunda jornada hablando de que quieren que este debate sea una herramienta útil y que no sea para sacar barriga del equipo de Gobierno y sobre todo del Alcalde por las intervenciones largas que realiza y la cantidad de las mismas también que se impone cuando limita al resto de participantes. También Eva Crisol ha puesto sobre la mesa esa reivindicación de que el debate no caiga en papel mojado. Y ahora estábamos escuchando a Pablo Ruz haciendo pues, un resumen de lo que se escuchó ayer y lo que van a reclamar al equipo de gobierno que tome nota. Nosotros ahora vamos a pedirle a nuestra compañera Marga García que nos resuma La primera de las intervenciones del alcalde ayer, que también fue larga porque dijo, fue una declaración de intenciones, dijo lo que quiere hacer, lo que queda por hacer en este último año. Marga García, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. La primera jornada del debate sobre el estado del municipio, el alcalde desgranó los diez pilares de la acción de gobierno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 Y también, Iciar Martínez, nos resume, nos resume lo que dijeron los representantes de los consejos municipales en la segunda jornada de este debate de ayer por la tarde-noche. Muy buenos días, Iciar.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 Pues el alcalde acabó la jornada de ayer respondiendo a las quejas y necesidades de los colectivos. Sobre el cierre del Museo de Arte Contemporáneo del Raval, dijo que pronto se licitarán las obras para resolver sus problemas estructurales. Además, se mostró optimista ante el futuro del trasvase Tajo Segura. Anunció la puesta en marcha de una OMAC digital para facilitar la sede... A electrónica a los mayores. También se comprometió a impulsar el festival de teatro medieval para que vuelva a ser un referente autonómico. En cuanto a la cesión de la dama del Che, reconoció que el ministro Iceta con su intervención en el Senado ha echado un jarro de agua fría a sus pretensiones pero no va a renunciar a conseguir el traslado y también aseguró que el gobierno local va a acelerar al máximo los trámites para construir el Palacio de Congresos, respondiendo así a una de las reivindicaciones de la patronal turística. La patronal empresarial también pidió unidad política entre Alicante y Elche, que se mejoren sus conexiones y esa unidad política para convertirla en una provincia más competitiva. Y terminamos ya las noticias, el debate sobre el estado del municipio para dar paso a la crónica deportiva. A nuestro compañero José Antonio González, muy buenos días.